que viene Aragón. Y en Aragón hay un lugar que es la tierra natal de Marcelino, o sea, de Marcelino Iglesias, que es lo que llaman los expansionistas separatistas catalanes, la Francia de Ponén. Abans de esta compareixença... Pero... O sea, al final, el respeto famoso es liquidar lo que... Cuando se plantea el Estatuto de Aragón, como se plantea el Estatuto de Baleares y el de Valencia, ¿qué van a decir? Nosotros como Cataluña. Bueno, pues si nosotros como Cataluña, se acabó es decir, es que se acabó es que además la gente no acaba de entender que es que eh, construir una nación es muy difícil, pero destruirla es facilísimo german les nostres naus criminalitzant les nostres fidelzen ja el nostre buste la tor destrosan el servei no aconseguireu arrastrar del vostre regnat